Buen día gente, buen día chicos, chicas, ¿cómo andan? Espero que todo bien. Bueno, les quería poner un poquito la situación, aclarar un poquito a partir de lo, lo que pasó ayer, de dar un poco de marcha atrás eh, en la cuarentena. Eh, la verdad que llevamos 100 días y esto era impensado, ¿no? nadie, nadie podía haberlo, haber, haberlo soñado siquiera. Pero lamentablemente, ya al, al haber dado marcha atrás en algunas cosas, nos damos cuenta que esto va para muy largo. Y sobre todo si el gobierno dijo que la ayuda de ellos iba para los, los sueldos, va a extender para el mes de junio y julio. O sea que esto quiere decir que hasta agosto, septiembre, ellos ya saben que no se va a reactivar. Además de que nuestro sector, como sabemos, va a ser el último de todos, sobre todo el de turismo y el de Charta también porque estamos relacionados a todo lo que tiene que ver con con los estudiantes, con los trabajadores de capital, con las medicinas, con tribunales, etcétera, etcétera así que bueno el panorama se ve cada vez más, más triste eh, estamos recaudando, estamos recaudando facturando muy poco, como saben, en estos cuatro viajes que hacemos, lo hacemos mayormente para, para estar vigentes. Para, para, que, bueno, para ver qué pasa si un día, un día la gente empieza a viajar un poco más o si se puede empezar a llevar más pasajeros. Pero bueno, eh, no sabemos si el DNU del lunes va, va a ser desfavorable para nuestra actividad. Así que bueno, ese es un temita. Igualmente no es, no, es, no es mucho lo que se recauda, porque ganar no se gana, pero se recauda al menos para, para ir cubriendo algún ojerito día a día. Y lo otro que nos queda es el transporte personal, que también viene complicado porque en el caso de año tuvimos dos, dos eventos de, de contagios, por lo tanto sacaron un servicio, bueno, después se retomó, ahora creo que hay otro que nos, bueno, quiere decir que vamos a facturar menos. Así que, bueno, eh, el gobierno dijo que el aguinaldo no, se va, no, lo va, no los va a ayudar, por lo tanto el aguinaldo va a ser imposible. No es imposible aguinaldo pero lo más preocupante es que si sigue esta situación no, no, no sé hasta cuándo vamos a poder subsistir, es la verdad. Es muy triste y lamentable tener que plantearlo, pero es la realidad. Eh, nunca pensé que podíamos aguantar 100 días con cero facturación o con un 5 o 7%, mejor dicho, eh, que es prácticamente lo mismo. Eh, así que imagínense pensar en dos meses más por eso por eso bueno les quería pedir que el que tenga posibilidad de de nada de ver otro trabajo si tiene posibilidad de estar en otro lugar aunque es muy difícil hoy día pero bueno por ahí hay hay trabajos que pueden surgir que no los aprovechen porque lamentablemente no no se sabe qué puede pasar con todo esto eh, imagínense que sacamos una promoción incluso para regalando un 50% del, del, de, lo que, de lo que acrediten en sus cuentas. Y hasta el momento, en tres días o cuatro que llevamos, nadie ha venido a poner un peso. Eh, pensamos que era una buena, una buena opción para la gente que después de la pandemia vuelve a viajar. Imagínate, 10 10.000 pesos y te acreditan 15.000, un 50% más. Lo, lo hicimos sabiendo que se perdía mucho, pero pero también como una forma de ver si podemos recaudar algo para, para ver si podemos pagar algo de aguinaldo, aunque sea, para poder ayudar a pagar el, esa partecita de sueldo que, que nos toca. Y no, no ni, ni en eso reacciona la gente. Así que, que bueno, eh, nada, quiero contarles este panorama para que estén al día y sabiendo, aunque creo que la mayoría son conscientes y se dan cuenta de la situación, pero igualmente quería, quería charlar con ustedes. ¿eh? Eh, bueno, nada, cualquier cosa, eh, estamos en contacto. Saludo para todos.